Tenemos la columna de las laburantas y los laburantes y por eso estamos en contacto con Cintia Alcaraz. Buenos días, Cintia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Cómo le va a toda la audiencia y a la gente que está ahí en estudio laburando? Muy bien, muy bien. Sí, eh, no podemos decir otra cosa porque no queremos que, que afloje el espíritu, Cintia. Por supuesto, es lo que nos mantiene todavía alertas y colectivamente organizados y movilizados. Para, para la columna de hoy precisamente elegí un, un tema que me parece que nos va a llevar varios encuentros, varias posibilidades de desarrollarlos, hoy va a ser una breve aproximación, y, y tiene que ver con eh, bueno, los mal llamados accidentes laborales, ¿no? que en realidad eh, se deben conceptualizar como siniestralidades o siniestros en el ámbito laboral. Eh, por supuesto que el tema tiene que ver con el lamentable hecho eh, sufrido por un trabajador el día viernes eh, de la semana pasada en el que perdió la vida, eh, llevando adelante tareas en la, en la empresa Gente de la Pampa, ¿no? tareas en la aceitera, en el sector de, de mantenimiento de uno de los, de los contenedores. Eh, y, y, y me refiero que es importante estar organizados porque son temas que por ahí se pierden de vista en la vorágine de lo urgente, ¿no? que es comer, que es poder mantener las obras sociales, que es poder este, tener un, un, un puesto de trabajo eh, en condiciones regulares, ¿no? registradas. Eh, pero bueno, la, la sinestralidad laboral es una problemática muy grave dentro del de sector de los trabajadores y trabajadoras, y lo cierto es que eh, los números que se conocen, que son los relevados por la sub de eh, accidentes de trabajo, de, de por la superintendencia, no me sale correctamente, bueno, no, no puedo encontrar ahora cómo es el nombre exactamente del organismo, pero bueno, es la superintendencia de relaciones laborales y de accidentes de trabajo. Eh, son realmente alarmantes, estamos hablando de la muerte de un trabajador o una trabajadora cada 20 horas. Se contabilizan 400 muertes anuales en el sector registrado solamente, Juan Pablo. Nada más. Nada más y nada menos que en el sector registrado, es decir que eh, quedan por fuera eh, miles de situaciones que ni siquiera van a quedar en una hoja de papel del Estado registrado. Estamos hablando de que en el año 2016 se relevaron 600.000 accidentes laborales, porque digo, hablamos de 400 muertes por año, pero a su vez tenemos que hablar de los accidentes que dejan a los trabajadores y trabajadoras con discapacidades graves, con imposibilidad de seguir llevando adelante sus tareas laborales, con este, muchos días de baja y pérdidas de, de, de beneficios y, de, y del derecho a la salud, ¿no? de la salud misma. Claro. Eh, en la provincia de La Pampa yo a golpe de vista y simplemente tomando en cuenta las publicaciones en los diarios en los diarios este, que están con formato digital, eh, pude contabilizar en los últimos 17 meses eh, el relevo de, de, de 10 muertes de trabajadores en la provincia de La Pampa. Eh, estábamos contando y, y comparándolos con la media nacional, más o menos da ese número, entre estos 10 trabajadores que perdieron la vida en accidentes en siniestros laborales, eh, hablábamos de 9 varones y, y una mujer, eh, la mayoría del sector rural, del sector agrario, de eh, eh, trabajos que tienen que ver con el manejo de eh, la construcción, las cuestiones eh, eléctricas, y en el caso de la única mujer que eh, podíamos encontrar, se trata de una docente que pierde su vida en, una, en un siniestro vial, eh, y voy a utilizar un concepto legal ahora, en eh, itinere, que se llama Yendo al Trabajo. Es el momento en que iba al trabajo, junto a otras dos, dos eh, docentes que la acompañaban y tenía que ver por supuesto, en el caso particular ese, con las condiciones de, de, la, de, de la ruta, ¿no? las condiciones... Eh, de, de viaje, claro. De viaje. Que por supuesto son responsabilidad. En la mayoría de los casos de, que te cuento que están relevados en los... Están informados en ¿no? los medios de comunicación... Eh, Son trabajadores de entre 19 y 35 años, estamos hablando de eh, la mayoría de los trabajadores en situación eh, no registrada y, en, eh, por supuesto, dependientes de trabajos que tienen que ver con el sector privado, ya sea en lo rural o en las empresas de construcción o empresas eh, que tienen que ver con eh, lo, lo, los trabajos este, de electricidad. Eh, me pareció interesante dar estos números que son a golpe de vista, y digo a golpe de vista porque de la provincia de La Pampa, eh, por lo menos en, en el ámbito local, no hay una información pública respecto de eso. Sí, en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo eh, encontré algunos datos que tienen que ver con la provincia de Pampa, y, eh, pero corresponden al año 2012. Me parece que son que quedan bastante desactualizados. Eso respecto a nuestra provincia. Y eh, me pareció, sí, eh, destacar un informe que se... Importante destacar un informe que se hizo el año pasado, pero con esta dificultad eh, que te contaba recién y que tiene que ver con que la, los relevos de datos corresponden a muchos años anteriores. El, el informe que se presentó el año pasado tomó como referencia el año 2011. Es otro mundo el año 2011 claro. al año 2017. Y sin embargo... Sin embargo, de este informe es eh, importante destacar eh, dos, tres datitos y que tienen que ver con que el universo de trabajadores registrados, es decir, con, eh, registrados no, con coberturas de, de ART, eh, está compuesto por un 63% eh, de los varones, de varones y por un 34,5% de mujeres. Esto tiene varias lecturas, una es que la mayoría de las mujeres eh, trabajan en el sector precarizado, ¿no? Trabajan de manera precarizada se hacen cargo de las tareas de buscado, tareas que tienen que ver con eh, las casas, eh, la, el cuidado de las casas particulares, el cuidado de personas mayores, el cuidado de niños y que la, en el 70% de los casos, eso dice la media nacional, son trabajos no registrados. ¿70% eh... de los casos, Cintia? En el 70% de los casos, la, la. son eh, trabajadoras eh, que están en, en el sector irregular de. perdón, no en el sector irregular, de manera irregular trabajando en el sector. Claro. Eh, claro. Bueno, de esto que, estos números, ¿no? Que el 65% de varones eh, son el universo de los trabajadores registrados. Después, eh, digo, Dispara otro dato que es que entonces el 84% de los accidentes que generan días de baja en los espacios de trabajo son correspondientes a eh, los varones. Y esto tiene que ver con que eh, los eh, estereotipos de género también ubican a los varones en estas tareas que son más riesgosas que son eh, la construcción, que son las tareas agrarias, que son las tareas que, que implican fuerza, eh, los eh, trabajos que tienen que ver con eh, trenes y electricidad que generan la mayor cantidad de... Eh, Riesgo y posibilidad eh, de... siniestros de... laborales. Claro. Y yo también tengo que deconstruir mi lenguaje. De siniestros laborales. Eh, pero, pero lo importante que me parece eh, que, que debemos destacar en estos casos es la responsabilidad de las empresas y de las patronales, sean públicas o privadas, en esta siniestralidad, porque el hecho de eh, conceptualizarlo como siniestro y no como accidente tiene que ver con que no se tratan de eventualidades, sino de negligencias puntuales que se llevan adelante para ahorrar costos eh, de parte de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar hablando en los próximos días con eh, especialistas en el tema que, plantean cuáles son mm, tres ejes puntuales que tienen que tener cada una de las empresas y que la mayoría, empresas y, y patronales privadas eh, y públicas, eh, que la mayoría, por supuesto, en, en, en afán de reducir eh, costos, eh, no, no lo llevan a, adelante, ¿no? Que es, eh, por un lado, la identificación de los riesgos, eh, la evaluación de esos riesgos y procedimientos de minimización de esos riesgos. ¿Por qué? Por supuesto, como te decía, hay, hay tareas, hay sectores que son naturalmente riesgosos. Efectivamente, también se ha dicho, este, o por lo menos uno lo escucha, Boche, de que la, la de la caída de, de la intervención de los, este, de los inspectores de obra, por ejemplo, uh -huh. en la construcción donde ya no es tan eh, obligatorio el uso del arnés o de la cuerda de seguridad que uh -huh. relaciona a un operario, a un obrero de la construcción con el andamio en el que está o con el techo cuando se tratara de un trabajo en altura. Cintia, Hablas de la accidentología, pongámosle en el mundo del trabajo. Y esta semana hubo una conmoción en Rosario justamente porque hay una, un despedido de Metro Will, la gran... Eh, uh -huh. fábrica de llantas, que pasó a, a ser muy famosa el año pasado porque había cerrado, este, volvió a cerrar este año y eh, dejó a 80 despedidos en la calle, uno de ellos se suicidó. Mirá que esto no es riesgo laboral, ¿no? Bueno, eh, precisamente, eh, hay, hay varios aspectos eh, que, como siempre digo, como eh, vamos a lo urgente, que es conservar el puesto de trabajo, nos queda lo importante... Eh, por fuera del análisis o este, con, con menos eh, espacio para desarrollarlo. Claro. Por un lado está la sinestralidad en el ámbito laboral, que me parece importante también poder identificar quiénes y cuáles son los órganos de disciplina y de control con poder de policía para llevar adelante estos, eh, estas sanciones a las empresas que no cumplen, y en todo caso también para denunciar a esos organismos cuando no cumplen en ese control, Y por otro lado están las afectaciones a la salud física y mental en cada uno de esos trabajos que, por supuesto, eh, en algunos casos estos deterioros tienen que ver con el ejercicio mismo. Digo, una, alguien que trabaja en, en el sector minero va a tener una eh, depresión de su, de su salud por la, el, el trabajo mismo y debe ser remunerado además ese riesgo, pero por otro lado hay otras formas de violencias que se ejercen dentro de esos puestos de, de esos sectores laborales, cualquiera sea, que implican sí afectaciones directas a la salud eh, y, que han, y que están tipificadas y que tienen este, sanciones y que eh, muy pocas veces se visibilizan y muy, mucho menos veces se sancionan, que eso también eh, me parece que eh, es el espacio este que tenemos para poder desarrollarlo y que lo vamos a seguir haciendo para poder fijarnos um, una meta, ¿no? que es de alguna manera eh, llevar la información de los derechos, del acceso a los derechos que tienen y tenemos todos y todas las trabajadoras. Exacto. Muy bien, Cintia, muy claro. Te agradecemos esta comunicación como, como siempre. Estamos siempre atentos y esperando esta columna. Gracias, Cintia. ¿eh? Abrazo. Ahí está Cintia Alcaraz eh, con la columna de las laburantas y los laburantes.